se ha hecho bastante este una una coalición eh, próspera, fructífera se ha logrado a cabeza del alcalde de Montero el ingeniero eh, y ha podido poder con, este, unir a varias instituciones puede trabajarlo no a pesar de eso el 2 de febrero este, a, se va a hacer una minga a nivel departamental la gobernación ha, ha decretado esa cuestión también vamos a apoyar no a pesar de que hemos hecho pero igual para, para hacer un rastrillaje de ver este si es que eh, aún quedan este, barrios que no que no hemos podido ingresar porque eh, recordemos que hemos priorizado los barrios más afectados sobre todo el paraíso y aledaños no Entonces también se, se va a hacer un rastrillaje en aquellos barrios que no se ha podido entrar, ¿no? Hacer una especie de reforzamiento entonces, ¿no? Exactamente, reforzar el trabajo que ya se ha realizado o evaluar y hacer seguimiento del trabajo que ya se ha realizado.